Hola, bona tarda a tothom. Estem sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Avui és dilluns 10 de febrer de 2011. Som la Carla i la Mar. Avui us parlarem de la Laura Esquivel. Su abuelo, Laura Esquivel, nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de mayo de 1994. Su abuelo, Horacio Esquivel, fue pionero de la escenografía de televisión en Argentina. A los siete años comenzó a tomar clases de canto, piano, danza y actuación. Pese a su corta edad, el color particular de su voz haciéndose y su registro vocal permitió compartir escenario cantando a dúo con reconocidos artistas nacionales e internacionales como Belinda, Juanes Patricia Sosa Natalia Oreiro, Juan D'Artés Lourdes, Roxana Carnaval y Mary Zeta. También participó junto a el elenco de la tele, telenovela Patito Feo como telenovela no del reparto norteamericano de High School Musical en la en el estadio de River Plate. Durante la Navidad del año 2009 participó como cantante invitada realizando la apertura del I uno concierto di Natale de la Radio Televizione Italiana. Durante el 2010 se ha dedicado a proporcionar Patito Feo en Europa, sobre todo en España, donde la serie está triunfando allí. Participó como madrina de un programa de televisión y tuvo su propio programa en Disney Channel, España llamado Esperando. A Patito, además de una gira de musicales basado en la serie En el País. En la actualidad está trabajando como presentadora del programa Mundo Teen, emitido por Utilísima y preparando la, el lanzamiento de su disco en solitario. En 2011 volverá a ser protagonista de una nueva serie de ficción, producida de nuevo por Ideas del Sur, la misma productora de Patito Feo. Esperem que us hagi agradat. Fins aquí el programa d'avui s'han parlat la Carla i la Mar, de la classe de 5è. Que acabeu de passar un bon dia i fins demà. Des de casa teva, escolta, escolta Radio Primavera. Ràdio Primavera.